la activa participación de los jefes de Estado y los jefes de gobierno y sobre todo la calidad de los debates nos permitieron asumir unos compromisos en, en temas en los cuales nos vamos a concentrar eh, de aquí en adelante para sacarlos adelante. Reiteramos que la búsqueda del desarrollo y de la prosperidad de nuestra gente son elementos esenciales que tienen que estar siempre presentes en este proceso de cumbres de las Américas. Nosotros en el fondo teníamos dos opciones. Una opción era enfocarnos en una reacción eh, de esas usuales, eh, gaseosas, como tantas veces ha sucedido. La segunda opción era hablar francamente, poner los temas sobre la mesa, los temas que nos unen y los temas que nos dividen. Decidimos por esta segunda opción, por poner los temas que nos unen, pero también los temas que nos dividen. Y por eso yo diría que esta sexta cumbre ha sido una cumbre que podríamos llamarla de, del diálogo y de la sinceridad y el diálogo implica hablar de los temas en los que coincidimos y también de los temas en los no hay posiciones similares, donde hay posiciones distantes o sea que en esta oportunidad, y eso es algo muy importante que quiero resaltar demostramos, yo creo que es la primera vez que en esta cumbre no hay temas veados hablamos sobre todos los temas de manera respetuosa pero de verdad directa y franca poner fin a los largos eh, silencios sobre muchos temas va a tener beneficios de corto y de largo plazo y en el fondo refuerza la integración y la convergencia de los diversos intereses que tiene la región el respeto y algo lo que personalmente he insistido mucho la tolerancia por las diferencias indica eso que somos ya una región más madura con un gran potencial para realizar eh, proyectos ambiciosos como los que dejamos consignados eh, en los mandatos de esta sexta cumbre y que tuvo como lema conectando las Américas socios para la prosperidad la mayoría de países apoya la participación de Cuba en el proceso de las cumbres de las Américas y muchos de ellos manifestaron que debía iniciarse un proceso para que este propósito sea una realidad a partir de la próxima cumbre sobre la cuestión de las Malvinas Todos los participantes en esta cumbre han consignado sus posiciones de consenso en declaraciones semanadas de la organización de estados americanos y en esta oportunidad el debate tuvo tuvo lugar sin sin modificar dichos acuerdos y la gran mayoría de países hizo un llamado para la solución pacífica de esta controversia manda los mandatarios del hemisferio iniciamos una yoría muy valiosa discusión sobre el problema mundial de las drogas la acabamos de tener en, en esta reunión que hemos llamado eh, los retiros donde estábamos única y exclusivamente los los jefes de estado los jefes de delegación ahí coincidimos en la necesidad de analizar los resultados de la actual política que estamos Aplicando aquí en las Américas y de explorar también nuevos enfoques nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y para ser más efectivos y en este orden de edad le hemos dado a la OEA se le hace media hora eh, el mandato para que inicie ese proceso la, la sexta cumbre, esta cumbre generó un mucho mayor espacio para la participación y para el diálogo por ejemplo de unos actores muy importantes que son los actores sociales Cartagena acogió uh, foros de jóvenes empresarios de, de trabajadores caristas de la sociedad civil de los pueblos indígenas y también elevó el nivel de la interlocución con los gobiernos al contar por primera vez con la presencia de presidentes en esos foros y un número muy importante de cancilleres también en este en esta cumbre en esta sexta cumbre se realizó por primera vez por primera vez la cumbre empresarial de las Américas fue una iniciativa que tuvimos eh, estuvo en el fondo del sector privado colombiano y que contó pues con todo el apoyo del gobierno nacional y también el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, a quien debo agradecer de que realmente le puso todo el corazón a esta, a este foro empresarial que fue muy constructivo y donde los empresarios dijeron que realmente ha sido una ocasión excepcional este foro promovió ahí el, un diálogo constructivo también entre los empresarios y los jefes de Estado, los jefes de gobierno y, y el, el interés que despertó esta iniciativa nos, nos ha convencido eh, que debemos repetirla hacia el futuro o sea, esto quedó como una especie de, de nuevo elemento dentro de las cumbres eh, y es algo que además no solamente dentro de las cumbres sino hacer este tipo de ejercicios en forma periódica dentro de los mandatos que se han venido discutiendo no de ahora, de hace mucho tiempo a nivel técnico a nivel de cancilleres y también pues a nivel de jefe de estado eh, identificamos cinco puntos el primero los desastres naturales ahí se acordó buscar las formas para mitigar su, su impacto impacto sobre todo social impacto ambiental el impacto económico mediante determinación de recursos y también el diseño de estrategias que que nos eh, permitan adaptarnos mejor de las estrategias que permitan mejorar la gestión de riesgo y la creación de mecanismos eh, para prevenir los desastres con más efectividad, o tener una posibilidad de reaccionar más rápidamente. El segundo tema, el tema de la seguridad ciudadana, este es un asunto prioritario, lo hemos escuchado de todos los países y que tiene mucho que ver de, con la calidad de vida de todos los ciudadanos de las Américas. Ahí se acordó fortalecer la cooperación y fortalecer la coordinación entre los países como uno de los de las formas o de las herramientas fundamentales para ser más efectivos en el combate contra la violencia, contra la corrupción contra la delincuencia organizada que ya es la delincuencia organizada transnacional eh, y hay que combatirla en todas sus formas y en todas sus manifestaciones porque no son solamente narcotraficantes que han diversificado eh, en otras prácticas el tercer punto, muy importante, la integración en materia de infraestructura. Esta ha sido una prioridad que habíamos dejado como a un lado, pero que es inaplazable si queremos profundizar el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos. La ejecución de proyectos con una visión de redes hemisféricas en materia de vías, de ferrocarriles de interconexiones eléctricas, ahí se discutió mucho la la necesidad de interconectarnos en materia eléctrica. Eso sin duda hace que las Américas cure y mucho más eh, promisorio en materia de, de desarrollo y de crecimiento mundial, porque